10 de la mañana, 35 minutos, y aquí vamos en la mar en coche el día que Obama llega a la Argentina. Y qué mejor que desde este estudio recibir a Obama junto a Carlos Aznares, compañero del periódico Resumen Latinoamericano. También, por supuesto, del programa de radio que se emite aquí los domingos a las 9 de la mañana. Carlos, bienvenido a la mañana de la mar en coche. Gracias, Diego. Y a Obama no le decimos bienvenido. No, no, no, no. no. Le decimos welcome en tal caso y se lo decimos mal pronunciado, por supuesto. Aquí tenemos el resumen latinoamericano, el último periódico. Persona no grata, dice, y se lo ve a Obama en la tapa, la bandera norteamericana y en vez de estrellas, unas calaveras. Está bueno desandar un poco el camino de entender por qué se puede considerar persona no grata a Obama, ya que hay toda una discursividad, desde el macrismo sobre todo. De decir, che, Obama no es Bush, ¿no? De decir, ojo que este no es el tipo, type... este es más Carter que otra cosa, digamos. Sí, sí, bueno, pero también Macri se vende como un defensor de los derechos humanos y un defensor de los trabajadores mientras despide al trabajador y viola los derechos humanos. O sea, el relato, este nuevo relato es,、eh, pero mentiroso, mentiroso, mentiroso.、Eh, recién vengo de ver una. Una pantalla de esa publicidad、eh, donde dice: Presidencia de la Nación, Argentina te ama Obama. Eh, eh, realmente se están pasando. Y yo creo que el discurso que hay que entender en todo esto es que, más allá de Obama, más allá de Bush, más allá de Nixon, más allá de Ford y de Bush, padre o hijo,、eh, Estados Unidos. Tiene hacia América Latina、eh, cíclicamente políticas realmente de injerencia, de opresión, y cuando fallan todas las、eh, manifestaciones de coptación, o también tiene、eh, manifestaciones muy fuertes de violencia. Ahora venimos de un Obama que viene de Cuba. Eh, fue recibido amablemente, afablemente, no hubo pueblo en la calle, esto hay que destacarlo. Ni la CNN pudo、eh, tener una foto con más de、eh, 100 personas, las únicas 100 personas que se vieron fueron frente a la catedral y ayer en el estadio, porque obviamente. Era un, una, un clásico, un d e r b i lo que se vivió ayer, pero、eh, Obama no consiguió en Cuba、eh, otra cosa que encontrar a un Raúl Castro que le dijo todo lo que le tenía que decir, con sonrisas, por supuesto: devolverme a Guantánamo, levantar bloqueo, seguimos fieles a, a la solidaridad con Venezuela. Eh, todo entre sonrisas. Y Obama dijo también entre sonrisas: No te levanto el bloqueo hasta que no l e v a n t e el Parlamento, no te devuelvo Guantánamo y、eh, vamos a ver qué hacemos con Venezuela. ¿Eso cómo se llama cinismo? ¿Qué sería esa apuesta en escena? Esta es la diplomacia de, de la hipocresía.、Eh, yo creo que es la hipocresía en general de la diplomacia, eh, pero eh, creo que visto lo visto, me parece que Cuba, cuando todos esperaban que. Iba a bajarse los pantalones frente a Obama, dijo lo que tenía que decir y, y no mucho más, no aspiró a, a convencer a alguien que、eh, tiene una posición tomada y que finalmente es una pieza de un engranaje. O sea, Obama no manda. Eh, eh, quien manda son las transnacionales, los lobbies, el lobby sionista, s todos los lobbies habitu habituales. Me preguntó en otra radio: eh, eh, ¿cambiaría América Latina con Donald Trump o con Hillary Clinton? Yo digo: Donald Trump es lo más transparente que tiene en Estados Unidos, es un elefante en un bazar, pero vos sabés que es un elefante en un bazar. Hillary es más taimada, Hillary es más taimada, es más línea más línea Obama.、Uh -huh. digamos, Los demócratas con esa línea se han cargado un montón de países, o sea, recordemos de John Kennedy、eh, en adelante. Entonces, yo creo que、eh, la diferencia de estos dos viajes es que aquí Obama viene a agradecer y a sentar bases de una relación carnal que recién empieza. Volvemos a las relaciones carnales, y esto es lo grave, digamos, grave para nuestro país, grave para、eh, nuestra gente joven, sobre todo, que no ha vivido estas nuevas generaciones, esta última generación que no ha vivido. Relaciones carnales, ha vivido relaciones eh, complicadas, eh, un guiño para aquí, un guiño para allá, pero esto que se está viviendo ahora es realmente importante en, y peligroso. Estamos a 11 años de que vino Bush para acá tratando de instalar el ALCA en América Latina. Y la presión popular hizo que los gobiernos progresistas, llamémoslos así, entre comillas, quizás ya me dirás tu opinión al respecto, logren frenar justamente esa instalación del ALCA. ¿Qué pasó en estos 11 años para que esa presión popular, ese tipo de gobierno que al menos podía decirle no a un tratado de libre comercio para nuestra región, esté hoy en esta situación? Pues、bueno, pasaron dos cosas. Por un lado, eh, eh, los yanquis, Estados Unidos,、eh, perdió. Eh, territorio perdió gas en la invasión、eh, concreta que hizo al Medio Oriente a、eh, buscar riquezas naturales. No les fue tan bien como ellos pensaban, hubo resistencia en algunos casos.、Eh, intentaron armar ejércitos mercenarios que ahora se le vuelven en contra, me refiero a, al ISIS o al Estado Islámico. Y entonces vuelven la, los ojos hacia、eh, la América Latina. Y por otro lado, los gobiernos progresistas, entre comillas, y Y algunos revolucionarios, o con intento s de hacer revoluciones hacia el socialismo, le hace Hugo Chávez en, en, en Venezuela y Evo en todo caso en, en Bolivia,、eh, empezaron a、eh, retroceder en la idea de superar al capitalismo y se quedaron en el capitalismo. Unos lo llamaron suave, otros lo llamaron、eh, ciudadano, otros lo llamaron moderado. Pero es el capitalismo. El capitalismo tiene sus leyes y cuando necesita de tus riquezas naturales, de tus bancos, de tus eh, eh, hidroeléctricas, bueno, primero te mandan las transnacionales. Argentina es el caso.、Eh, las grandes transnacionales no entraron con Macri, ya estaban.、Eh, las trajo incluso、eh, Cristina, echadas de, de Ecuador, trajemos, trajimos a Chevron. O sea, que por, incluso por razones de solidaridad continental hubiera dicho, no, chevron, aquí no, porque mirá lo que le hizo Ecuador. No, la trajimos, trajimos a Monsanto, Mujica dijo que le iba a poner una alfombra d o、eh, r a d a roja a los laboratorios Bayer si venían a Uruguay, desde Carrasco hasta la Casa de Gobierno. O sea, vimos esas cosas, esas debilidades, esas contradicciones y esas limitaciones ideológicas del progresismo. Entonces, la derecha frente a esa limitación, el caso Brasil el, el, y Argentina son los más claros, avanza. No le vamos a pedir que no avance, ellos juegan su juego. Y con la derecha ahora viene el imperio. Ahora viene、eh, Papá Obama que va bendiciendo.、Eh, si, si cayera mañana Dilma, que ojalá que no pase, porque lo que viene es peor que la derecha argentina,、eh, también va a ir Obama, va a decir, bueno, a e s i o Neves o el que sea. Vengo acá a ayudarte a, a, a premiarte por la defensa de los derechos humanos, como dice Obama aquí con, con Macri. Ha pasado eso. O sea, en realidad se han ido suicidando uno a uno los gobiernos progresistas. Y la derecha hace su juego. Carlos, me imagino hoy un pibe, y una piba de 14, 15 años. Que ver a visitado Obama, que escucha a algún organismo de derechos humanos decir esto es una provocación en esta fecha y no terminar de hacer la conexión entre una cosa y otra. ¿Cómo le contaría a Soy un pibe el rol de Estados Unidos en las dictaduras latinoamericanas? Bueno, fue fundamental el rol de, de Estados Unidos en las dictaduras norteamericanas, tanto en la de, primero en la de、eh, Uruguay y en la de Chile. Bueno, Lo de Chile es lo más、eh, flagrante, ¿verdad? La intervención de Kissinger, del secretario de Estado de ese momento de Estados Unidos, la intervención de、eh, las compañías eh, eh, eléctricas y las compañías、eh, vinculadas a todo lo que significaba apoderarse de las riquezas de Chile. Entaladas como、eh, prácticamente en la embajada norteamericana para sabotear el proceso de Salvador Allende. Lo mismo pasó en Uruguay. Apoyando desde la embajada norteamericana a Bordaberry en su momento y a Pacheco Areco en su momento, los dos presidentes que habilitaron a la dictadura militar uruguaya. Y en el caso argentino, eh, eh, era evidente que en los últimos meses antes del golpe, las visitas de algunos políticos y de algunos militares a la embajada norteamericana, incluso los viajes de、eh, algunos solapados y otros、eh, a, a la luz pública, A Estados Unidos, de muchos militares que se formaron en la escuela, la famosa escuela, tenebrosa escuela de las Américas, donde se ejercitaba la tortura y se enseñaba a torturar para después aplicarlo en América Latina, era、eh, moneda corriente. O sea, los golpes eh, eh, latinoamericanos, los golpes desde la dictadura militares latinoamericana, fueron todos arropados por los Estados Unidos. Y previamente, Estados Unidos había invadido, invadido Santo Domingo en el 65, había invadido Grenada, había invadido Panamá. Esos, esos golpes, ya con invasión, que dejaron cientos de muertos, era parte de todo el apoyo que Estados Unidos le daba a esos gobiernos, democráticos algunos y dictaduras otros, para、eh, generar un, un mapa, un mapa de muchas gorras, de muchos sables y de muchos muertos. ¿Qué expectativas genera el anuncio de Obama de la desclasificación de archivos norteamericanos y al mismo tiempo el Vaticano diciendo lo propio con la Iglesia Católica? Mira, yo, esos archivos que desclasifican los y a n q u i s para decir que nos torturaron en el 76 o que nos encarcelaron o que nos seguían en el 76,、eh, la verdad que si me dicen, bueno, ¿dónde están, los, ¿dónde están enterrados los compañeros y las compañeras que estamos buscando?、Eh, sirve, pero todo lo demás ya más o menos lo sabemos. Esto es. Eh, a mí no me genera demasiadas expectativas, sinceramente. Quizás algunos organismos de derechos humanos l o necesitan para ir cerrando este, este puzzle que, que están armando、eh, para saber toda la verdad. Pero creo que son.、Eh, Lo de la iglesia puede ser más interesante que lo de los gringos, porque la iglesia、eh, nos pondría ya sobre la superficie algo que muchos de nosotros venimos denunciando, que es la complicidad abierta de la jerarquía eclesiástica en、eh, los golpes militares, sobre todo en la Argentina, visitando los campos de concentración, muchos de ellos.、Eh, pero bueno, ojalá, ojalá se produzca para apoyar un poco más la idea de la verdad sobre todo esto y que se termine esta.、Eh, Esto que ahora empieza a, rest a restaurarse de vuelta, que es la teoría de los dos demonios. Acá no hubo dos demonios, acá hubo uno solo, y acá hubo gente que resistió al、eh, terrorismo de Estado de la manera que pudo. Algunos con las armas en la mano, otros en los barrios tratando de hacer lo que podían, y otros desde el exilio tratando de sabotear a dictaduras que le hacían mucho mal a nuestro pueblo. Nombrabas recién a Francisco, a la Iglesia Católica, la posibilidad de la clasificación de los archivos desde el Vaticano. Y me pregunto por esa figura tan particular, donde hoy parece que es la zona donde se pueden recostar los movimientos sociales. Una cosa extrañísima e impensada algunos años atrás, ¿no? Sí, es un, es un giro que yo creo que、eh, está muy bien planificado. La Iglesia, n、no, o、no、e s t r o contemporáneo, es el partido con más afiliados、eh, y más permanencia de toda la historia de la humanidad. Y en ese sentido me parece que eh, Francisco, eh, que fue Bergoglio, Y, hizo, y Bergoglio hizo lo que hizo,、eh, no, no le han mentido,、eh, y no porque lo diga Berbisky solamente, sino porque hay pruebas、eh, innumerables de la participación de Bergoglio en coberturas de、eh, hechos muy graves vinculados a la dictadura y también de no apoyar a sus sacerdotes cuando eran perseguidos. h、eh, Oye Francisco,、eh, creo que、mm, hace un giro a la izquierda, entre comillas, Porque evidentemente、eh, la iglesia necesita recuperar、eh, más afiliados que se le han ido por otras iglesias、eh, mucho más, con mucha mayor presencia en los barrios más humildes de América Latina. Pero a la vez, digo esto, y a la vez nos conviene, porque claro, no tenemos muchos lugares donde recostarnos. Entonces, que Francisco diga algo de vez en cuando que sintonice con algunas de las cosas que se dicen desde los movimientos populares, por ejemplo, que el capitalismo mata. O que pan, techo y trabajo,、eh, cosas que antes las escuchábamos de los sindicalistas,、eh, los sindicalistas más progresistas, porque también muchos de ellos que han vuelto, muchos de ellos están volviendo, a、eh, no, eso no se los iba a escuchar. Así que yo creo que hay, que hay que tomar de Francisco lo que nos conviene y él toma de nosotros lo que le conviene también. Acá es un uso, un uso doble. Pero no olvidarse que Francisco fue Bergoglio. O sea, no tapar el pasado. Porque eso hay una tendencia en este país muchas veces a, bueno, otras cosas. Bueno, el caso de Patricia Bullrich o el caso de estos personajes que ahora aparecen de un lado o del otro. ¿eh? Interesante la foto que me mostrabas recién en tu teléfono de Patricia Bullrich en la reunión con parte de la Comisión Norteamericana que ha venido, vestida de guerra directamente. Sí, vestida de guerra, vestido. Parece Bernie. ¿eh? Yo creo que lo imita Bernie. En un ratito seguimos charlando aquí con Carlos Aznares, porque también nos interesa ver un poco el contexto de los atentados en Bruselas y también charlar del mapa de despidos aquí y un poco de las resistencias que podemos llegar a tener en esta época tan oscura. 10 de la mañana, 49 minutos. La Mar en coche. 10 de la mañana, 53 minutos. Y aquí seguimos con Carlos Aznares charlando de esta coyuntura de cara al 24 de marzo ante la visita de Obama. Y nos preguntábamos justamente por ese dolor que nos sigue causando un poco, Carlos, cada 24, la marcha dividida, más en este contexto, no haber podido lograr una unidad. Pero por otro lado, poniendo en el centro la pregunta sobre la mesa que ayer nos quedaba picando también en la charla con Diego s t u l u a r q y Bruno n a p o l i aquí en la Mar en Coche, que es. ¿Por qué mundo luchaban ustedes en la dictadura? ¿Por qué fueron perseguidos? ¿Por qué fueron desaparecidos? ¿Por qué fueron asesinados? Si no volvemos a esa pregunta del mundo que ustedes imaginaban, me parece que lo único que nos queda es una especie de acto de memoria y homenaje y nada más. Claro, sí, sí. Yo creo que es, este es el momento para volver a hablar de eso. Eh, nosotros luchábamos por un mundo diferente, un mundo sin explotadores ni explotados, lo definíamos así. Un mundo que creíamos que te, debería ser el socialismo, con sus variantes: decíamos, un socialismo latinoamericano, un socialismo más、eh, vinculado a, a las costumbres de cada país. Y siempre poníamos el ejemplo de Cuba. Cuba no construyó un socialismo、eh, a la soviética, por más que tuvo el apoyo de, de la Unión Soviética. Y, y cuando cayó ese apoyo, siguió, la, la revolución siguió. Nosotros pensamos en esa, en una sociedad、eh, en la cual la,、eh, la gente pudiera tener vivienda digna, pudiera tener trabajo, pudiera ser un poco más feliz dentro de eh, los, eh, las diferencias que, te veía, que, que existían y que queríamos destruir esas diferencias de clases tan, tan pautadas por、eh, los gobiernos capitalistas que siempre vivíamos. Entonces, Yo siempre digo que estamos, y lo dicen varios compañeros con los que a veces charlamos, hoy estamos 100 veces peor. A, a c o m o estábamos en el 76 o en el 75. 100 veces peor. No solamente en la Argentina, en el mundo. en el mundo... Porque esto que está pasando en el mundo, esta crisis civilizatoria, esta crisis que vemos、eh, cientos de miles de refugiados que entran a países después de guerras que les provocaron y que no los dejan entrar y que provocan racismo. Y que prov bueno, esto、eh, en nuestra época.、Eh, Por supuesto que había problemas en el mundo, pero había mucho más respuesta en el mundo a todas estas barbaridades que estamos viendo.、Eh, si había racismo en algún lado, se lo trataba de aislar, se lo trataba de,、eh, de ponerle un reflector allí para de alguna manera combatirlo. Hoy esto es una... hoy una lo dicen los gobernantes, lo dicen los diputados, lo dice la gente común. Eh, eh, a, a, un, a un afroamericano le dicen o le es muy mal, y se lo dicen incluso en la televisión. Entonces,、eh, yo creo que hoy tendríamos que volver a pensar、eh, si no hay que volver a plantearse luchar por las mismas cosas que luchábamos en ese momento, con los métodos que podamos. Porque en ese momento aplicamos todas la, la, las posibilidades. Nos cerraron la puerta, las puertas de, para la lucha pacífica, emprendimos la lucha armada. Pero esto no, no, no es una receta a aplicar en cada lugar como. Así como una cosa, como un dogma. Pero yo creo que tenemos que ponernos las pilas y sobre todo las nuevas generaciones, de que、eh, este capitalismo y est este imperialismo que representa Obama o el que venga, no se lo va a poder echar con flores y con eh, serpentina. Eh, van a dar guerra, y yo creo que Hugo Chávez lo tuvo muy claro en este último tiempo, en estas últimas décadas. Hugo Chávez se preparó. Para un momento de mucha confrontación. Y lamentablemente lo asesinaron, porque cada vez queda más claro que lo asesinaron. Perdió, o sea, o Cayó en combate Hugo Chávez, pero. Esa idea de que hay que prepararse p a r a una confrontación fuerte, las nuevas generaciones que vienen dulces, vienen dulces, digo, en el caso argentino, estos chicos que empezaron a militar cuando muere Kistner o poco antes, eh, eh, que no han visto grandes hechos represivos, que, que han vivido pegados, colgados muchos dedos de la t e t a del Estado, se acabó el Estado, se acabó el, el, el, el, la dulzura y ahora te van a, a tratar de. Echar de los laburos, te van a tratar de coptar o en algunos casos, en muy pocos casos, porque hay diferencias ideológicas muy fuertes, aunque han coptado o algunos dirigentes de, que antes se comían a los chicos crudos, en todas las generaciones ha pasado eso, y, y si te rebelas un poco más, van a tratar de aplicarte represión. Pero esto no nos tiene que asustar, porque de lo contrario, estamos condenados a, a vivir con las esposas en la mano, digamos. Afirmas que a Chávez lo mataron y tengo que hacer la nota al pie. ¿De qué fuentes estás leyendo? ¿Dónde no, estás viendo lo que te parece fidedigno de, de que, esa opción? Vez, cada vez estamos más、eh, convencidos de eso. Y、eh, esta, vez, esta semana, Eva Gollinger, que es una investigadora bueno, venezolana norteamericana,、eh, lo ha tirado ya con, con detalles: que es el tema del Edecán de Chávez. Un militar de alta confianza de Hugo Chávez, que era el que le daba el té, el café, el, la comida, estaba pegado a él todo el tiempo, es un hombre que muere Chávez y se va de、eh, Venezuela y aparece ahora como protegido por、eh, la CIA en Estados Unidos. Uno más uno, dos. Eh, eh, a Chávez lo mata un operativo de envenenamiento、eh, lento. Con cuentagotas. Esto hay. El médico ruso que atendía a Chávez lo había dicho en su momento: esto es un cáncer、eh, muy especial, es un cáncer、eh, provocado, es un cáncer、eh, casi de laboratorio, que se produce a través de un envenenamiento eh, eh, así, con, de agotitas. Y la persona. q u Está e permanentemente con, una, con un dirigente como Chávez, que se movió en todos los viajes con él, es este decán, que era un hombre que él había rescatado después del golpe militar, del, del golpe del 2002, del golpe que hubo、eh, que lo llevaron a Chávez a la isla de Lorchila.、Eh, ese hombre estaba en dudas incluso con el golpe, y él lo rescató porque era un joven. Al que quería Diosdado Cabello, en cambio, se lo sacó de encima. Apenas murió Chávez, se lo quisieron poner a Diosdado Cabello. Y no quiso saber nada, y ahí es donde se va a Estados Unidos este hombre.、Uh -huh. En este momento hay empresarios argentinos y empresarios norteamericanos reunidos en la rural. En ese acto, posiblemente, estarán Barack Obama y Mauricio Macri para el cierre. Por eso, la movilización convocada por un gran conjunto de organizaciones sociales está movilizándose hacia ahí, pensando actividades en ese entorno donde se están produciendo las nuevas relaciones carnales. Casi que es es pornográfico lo que ocurre en la rural en este momento. Exacto, y además es un buen ámbito, ¿verdad? Para esas relaciones carnales. La sociedad rural. Siempre representó un poco、eh, a la oligarquía argentina, y, y qué mejor que ese ámbito para recibir a los CEOs de allá y a los CEOs de acá, que van a sacarle punta al lápiz para hacer acuerdos bilaterales. Aunque la malcorra, la el canciller, dice que no va a haber TLC, Tratado de Libre de Comercio, pero sí va a haber a cortísimo plazo、eh, este tipo de relaciones bilaterales y también la、eh, presencia. Como observador, seguramente al principio, pero después como miembro pleno, que es lo que quiere el gobierno argentino, lo que quiere Estados Unidos, de la Alianza para el Pacífico, que es la restauración del ALCA, que paradójicamente fue derrotado aquí en la Argentina en el 2005. El domingo, esto ampliado, en resumen latinoamericano, a las 9 de la mañana, y aparte ya con la marcha encima, por supuesto, mañana nos veremos en la calle a la hora que podamos, Carlos, a la hora que cada uno llegue, quiera y pueda, y te agradecemos, como siempre, tu presencia acá. No, gracias a ustedes por el espacio. Y además, por seguir pujando por esta, este tipo de medios que ahora son cada vez más necesarios. Carlos Aznar, de Resumen Latinoamericano.